Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Okay. Mira, no importa la edad que tengas, no importa tu estado civil, no importa la condición en que te encuentres o que se encuentre tu cuerpo o tu alma, ni por cuánto tiempo has sido creyente o no. Tú y yo hemos pasado por esta vida y estamos pasando por esta vida y a veces se nos hace difícil en vez de fácil. ¿Cuántos, ¿Cuántos pueden decir eso? ¿No se nos hace difícil a veces? Sí se nos hace difícil a veces. Las circunstancias de nuestra vida nos rodean de tal forma que se nos hace difícil estar caminando en esta vida. Se nos hace compleja la vida en vez de simple. Y a veces decimos, ¿por qué no es simple la vida? no? Tan sencillito que son los argentinos de allá. Tan sencilla la vida que llevan allá. Y a veces también nuestra vida es potencialmente peligrosa antes que segura y a veces es más agotadora que estimulante. ¿Cuántos se han sentido así? Yo me he sentido así. Hay veces en que digo, Dios, ¿qué onda? O sea, con mi vida, ¿no? Y no ves estas circunstancias, no ves esto otro Y a veces parece que Hay un viento que está pegando Con nuestra vida y a veces sentimos que ese viento Empieza a subir y empieza a subir Y empieza a subir y es un viento huracanado Que te empieza a pegar de repente estás, Y el viento te está pegando Y de repente tú lees en la palabra que, que, que el Señor te sopla sobre ti como viento suave. Y dices, pues yo no veo ni por ningún lado por dónde está soplando el viento suave. Mi vida está siendo golpeada con circunstancias, con cosas, inclusive con enfermedades. ¿Qué está pasando? Sin embargo, si tú ves en la palabra de Dios, te enseña que Dios puede hacer tu camino placentero. Él puede calmar las tormentas y mantenerte seguro Y hacer tu camino más simple. ¿Sí están de acuerdo con eso? Así dice la palabra. Pero sabes que estas cosas... El que Él... Haga tu camino placentero. Calme las tormentas. Te mantenga seguro y haga tu camino más simple. No sucede nada más porque sí. Esto pasa... Si tú te pones a orar. Y te pones a estudiar la palabra. Y entras en una relación personal con el Espíritu Santo. Ah, no era con Jesús, sí, con Jesús, debes de tener una relación personal. Pero hoy te voy a hablar que necesitas estudiar la palabra, orar y tener una relación personal con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un ente, una energía que anda ahí volando por los aires. Es la tercera persona de la Trinidad, persona. Y como persona necesitamos nosotros como hijos de Dios relacionarnos con el Espíritu Santo mira y en medio de nuestra vida ocupada a menudo no oramos lo suficiente o solamente oramos por los problemas más urgentes ¿sí o no? tienes una urgencia, ay Señor por favor y, y nada más estamos orando así cada vez llevando las cosas eh, eh, lo que viene surgiendo y sobre eso vienes orando No oras lo suficiente o solo oras por los problemas urgentes y no tomamos el tiempo, escúchame bien, no tomamos el tiempo de acercarnos a nuestro Señor Jesús y menos a tener una relación íntima con el Espíritu Santo para conocerlo de verdad y conocerlo mejor. Ahora, ¿por qué dices que, que, que necesito tener una relación con el Espíritu Santo? Te voy a decir por qué, porque la presencia de Dios en esta tierra es el Espíritu Santo. Jesús no está aquí, bueno, sí está aquí, pues. Pero, la, ¿cómo está aquí? A través de la presencia del Espíritu Santo. Jesús está sentado en el trono allá, a la diestra del Padre. ¿Y el Padre dónde está? Allá, sentado en su trono. Entonces, ¿a quién tenemos aquí en la tierra... Trayendo la presencia del Hijo y la presencia del Padre al Espíritu Santo. Pero aparte de traer Él esa presencia, está la misma persona del Espíritu Santo. ¿Sí, ¿Sí me siguen? Entonces tú y yo tenemos que relacionarnos con Él. Tenemos que conocerlo y conocerlo mejor. Y mira... Tú y yo nos enfrascamos a veces tanto en el trabajo, en cuidar a los hijos, en tratar de ser un buen esposo o una buena esposa y, y inclusive vienes aquí a todas las reuniones, inclusive este, ayudas a los pobres, ayudas a los necesitados y, y, y tratas de hacer feliz a todos. Pero ¿sabes qué? Probablemente estás desatendiendo lo más importante de todo. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo? Tu andar íntimo, con Dios, eso es lo más importante de todo, lo otro también es importante, pero hay prioridades y tu prioridad debe de ser tu andar íntimo con Dios y mira yo no quiero decir que tú hayas dejado de orar, yo no quiero decir que tú hayas dejado de caminar con Dios o que hayas dejado de leer la palabra lo que pasa es que muchas veces nos perdemos en las situaciones que tenemos tú y yo diarias Y sí oramos y todo, pero vamos orando, Señor te pido por este problema, Señor te pido que bendigas este mi trabajo, Señor te pido que esto Señor, Señor está tú conmigo, mira Señor y todo eso. Y andamos tan perdidos en esto que descuidamos nuestra relación íntima con Él. ¿No te ha pasado eso? O sea, analiza tu vida. A veces estamos tan metidos en nuestro mundo que se nos pierde el andar íntimo con Dios. Y es que solo no le das a Dios el tiempo de hablarte y de relacionarse contigo. O sea, a veces hablamos, hablamos, hablamos, hablamos y pedimos, y oramos y pedimos, y oramos y de repente no nos detenemos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y Dios está, eh, pero, y tú, y eh, Dios, eh, pero, eh, y no lo dejas ni hablar. No tomamos a veces tiempo para escuchar, Dios, ¿qué quieres decirme? No le das tiempo a Dios de hablarte y de relacionarse contigo. Probablemente te encuentras haciendo lo bueno, pero estás desatendiendo lo mejor. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en una Marta en vez de una María. Y yo quiero que me acompañes a Lucas 10, 38-40. Jesús Está visitando aquí eh, la casa de, de, de, de Lázaro. Creo que es la casa de Lázaro donde está visitando. Y a él le encantaba ir a esta casa. Ya lo tienen ahí Lucas 10, 38 al 40. Y dice, prosiguiendo ellos su camino, o sea Jesús y sus discípulos, él entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. O sea, ¿qué hacía? ¿Qué hacía María? Escuchaba su palabra. No estaba, "Señor, qué bueno que veniste, porque mira, fíjate que tengo un problemón, mira, fíjate que no me alcanza el sueldo, fíjate que mi coche se descompuso. Fíjate, Señor, que que ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando la palabra de Jesús Y el 40 dice Pero Marta estaba Y subrayalo ahí por favor Estaba preocupada con muchos quehaceres ¿No te pasa a veces que estás preocupado con muchos quehaceres? Y mi trabajo no es que tengo que entregar esto Digo yo no digo que no cumplas con tu trabajo Pero a veces estamos tan embotados Que ya salimos del trabajo Y vamos a nuestras casas Y seguimos hablando del trabajo Estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, hablándole a Jesús, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero fíjate lo que Jesús responde. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, ay, Martita, Martita. Y no estoy hablando de nadie aquí en particular, ¿eh? estoy hablando de Marta, de allá en, en no sé en dónde era, creo que era en Nazaret, dónde era, donde vivían. Eh? Estoy hablando de esta Marta. Marta Sinache. <risa> en Capernaum, ¿no? Era así Capernaum. Gracias. Marta, Marta. Te afanas y te preocupas. Ups. Te afanas y te preocupas. Por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada ¿qué quiere ser hoy? ¿una Marta o una María? Marta estaba, tenía al Señor en su casa tú y yo podemos tener a Jesús en nuestra casa y de hecho creo que todos tenemos a Jesús en nuestra casa ¿Y dónde estás tú? Estoy, es como la película esa Ya vine vieja, ya me voy vieja ¿Se acuerdan de una película viejita? Sí. Y los jóvenes que no la han visto Véanla, está muy buena, es muy cómica Es una persona que llegaba a su casa y, y tenía tantos trabajos Que nada más le alcanzaba llegar el tiempo Para llegar a su casa y cambiarse Y se volvía a ir Y así se pasaba todo el día Tenía como tres o cuatro trabajos Y la esposa ya nada más eh, Lo veía entrar y decía Bueno, ya, ya vine vieja, ya me voy vieja y, y se iba A veces así estamos en nuestra casa A veces así estamos en nuestra vida. Tenemos a Jesús porque hemos creído en Jesús. Pero ahí lo tenemos. Y no lo estamos escuchando. A veces somos martas, martuchas. Y no Marías. María estaba a los pies del Señor. Y qué hacía, escuchaba su palabra. Y dice, ha escogido la buena parte. Y luego Jesús dice, una sola cosa es necesaria. ¿Qué crees que es lo que dice Jesús que es necesario? Estar en relación íntima con Él. Mira, tú y yo no hemos tomado el tiempo suficiente para estar a solas con Dios. ¿Y sabes cuál es el resultado? Nos debilitamos tanto que no podemos continuar en nuestras vidas. Y entonces entramos en una fase de, oh Dios, y empezamos a clamar, ¿y por qué está pasando esto? Y es que mira Dios, y ya me equivoqué, y ya la regué, y empezamos a una serie de cosas en nuestras vidas. Nos debilitamos tanto que no podemos continuar. Y sabes qué? Tú y yo necesitamos... Más de Dios en nuestras vidas. Más de Dios, más de su presencia en nuestras vidas. Y nada en la tierra es más importante que eso. Escúchame, nada en la tierra es más importante que eso. ¿Mis hijos? Nada en la tierra hay más importante. Es que tú no sabes mi trabajo, es que tú no sabes mi vida. Es tan complicada mi vida. Pues es complicada porque tú quieres. Porque sería más sencilla tu vida si dedicaras tiempo a tener una relación íntima con Dios porque de ahí se desprende todo mira no va a haber nada más que satisfaga tu hambre y sed interna que Dios mismo no va a haber nada que satisfaga más tu hambre y sed así como luego cantamos hambre y sed de ti Señor no cantamos a veces hambre que duele que debilita. ¿Sabes qué va a llenar eso? Más de su presencia en ti. Es por eso que debemos darnos cuenta cuán importante es para ti, para mí, guardar y proteger mi relación personal con Dios, como leyendo, orando y relacionándote íntimamente con el espíritu de Dios. Es por eso que hay tanta gente fría. Se dicen creyentes, creyentes y son tan fríos. Porque si estuvieran con una relación personal tan fuerte con el Señor, o sea serían unas personas que Dios te amo Señor, Dios yo oh, quiero más de ti Señor. Oh, y sin embargo tú puedes ver su vida y su vida es un desastre no le va bien en los negocios no le va bien con la esposa, con el esposo con los hijos, o sea donde quiera que extiende su mano, ahí hay problemas en vez de bendición y luego dicen, no es que pues, Dios no me escucha no, no dicen así Mira, necesitas relacionarte con Dios a través de la oración. Necesitas leer la palabra, porque la palabra va a recordarte todo lo que Dios ha hablado para ti. Todas las promesas que Dios tiene para ti. Y sabes que ella todo te lo ha dado a ti. Pero como ni lees, ni oras, pues ni sabes. Y sigues viviendo tu vida, ahí a la buena de Dios, como dice. Mira, esto nos va a ayudar a vivir a la manera de Dios y no a la nuestra. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿A, la, tu, ¿A tu manera? ¿O a la manera de Dios? Yo quiero vivir a la manera de Dios. ¿Cómo es a la manera de Dios? Ahí está en la Biblia. Yo quiero vivir así, no, no como los hombres dicen, no como yo, yo digo, sino lo que dice ahí en la palabra, yo quiero vivir de acuerdo a esa palabra. Cuando tú caminas de esa manera, a la manera de Dios. Él va a subirte, Él te va a poner tus ojos, no nada más en lo que estás viendo aquí, sino va a poner tus ojos en lo eterno. No va, no va a poner los ojos en lo temporal, en lo que pasa, en lo como dice la palabra, que es echada la hierba y se quema, la flor del campo pasa, sino Él va a elevar tus ojos a lo eterno y te va a mostrar lo que realmente importa. Él te va a fortalecer tu fe a través de la oración y a través de la palabra y te va a animar, ¿sabes qué? A creer lo imposible. Muchas veces no creemos que Dios pueda hacer las cosas porque ni siquiera lo conocemos. ¿Nada? No, ¿cómo crees? Ay, ¿a poco tu Dios? Dios no hace esas cosas. Sabes que el leer la palabra y el relacionarte y tener una relación íntima con él, orar, te va a fortalecer. Tú vas a ver la palabra, te vas a escuchar, tu fe va a crecer y vas a ver lo imposible. Porque ¿no has tenido tú tiempos en tu vida que han estado fuera de control? Todos hemos tenido tiempos en nuestra vida que han estado fuera de control. Tú y yo nos hemos preocupado porque estamos descuidando cosas en nuestra vida. Y a veces agarramos muchos papeles y queremos abarcar mucho y como dice el dicho, queremos abarcar mucho y ¿qué? ¿Y poco qué? Y poco apretamos. ¿No te has sentido a veces así como que estás atorado en algo? En un lugar y que no vas a ninguna parte. O a veces no has sentido que inclusive vas para atrás. Yo he sentido a veces que Señor ya voy para atrás, espérame, tengo que detenerme. Muchas veces perdemos nuestra visión de futuro y hemos experimentado sentimientos de vacío, de frustración e insatisfacción, ¿sí o no? Y mira, tú y yo somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesús, ¿sí o no? Y todo esto que estamos viviendo, cuando no estamos viviendo a la manera de Dios, trae en nosotros una insatisfacción. Pero ¿sabes qué? De repente, de repente empiezas a sentir en tu vida una desesperación por buscar más de su presencia, por buscar más de su palabra. Y Dios empieza a poner en tu vida esa, esa, esa hambre y sed para buscarlo Una desesperación que duele, una desesperación por beber de su agua, de morar en su presencia Te pregunto ¿Tienes hambre por una mayor presencia de Dios en tu vida o no tienes? ¿Tienes? Estás siendo insensible al llamado de Dios porque tanto estás clamando a Dios por tus cosas que ni siquiera estás escuchando, ni siquiera estás recibiendo ese sentimiento que Dios pone en ti de desesperación por su presencia. Ah, Dios pone ese sentimiento en mí, sí Dios pone ese sentimiento en ti por esa desesperación y sabes cómo va directamente proporcional a qué tanto oras y a qué tanto lees la palabra, a qué tanto te relacionas con Él. Si tú no oras, si tú no lees la palabra Y no te relacionas con el Espíritu Santo En tu vida hay un vacío y hay una sequedad Y ni siquiera entiendes la palabra Pero cuando empiezas a acercarte a Él Cuando empiezas a orar, cuando empiezas a leer Cuando empiezas a tener una relación con Él Entonces, entonces Dios empieza a poner Un hambre y desesperación por su presencia Como dice la palabra Como el siervo brama por las aguas Así mi clama mi alma oh Dios así bro, ¿cómo hace el siervo? no sé cómo hacen los siervos ¿cómo hacen los siervos? yo solo he visto Bambi no conozco un siervo de cerca pero la palabra dice como brama el siervo yo creo que no sé cómo le haga no sé cómo le haga el siervo pero Brahma por las aguas o sea está clamando está buscando desesperadamente las aguas para tomar beber refrescarse ¿no quieres así tu vida? Deseas conocer a Dios de una manera más profunda Quieres servir a Dios de una mejor forma Pero te sientes sin energía y sin tiempo Mira tú eres hijo de Dios Y te comunico hoy hijo de Dios Que estos sentimientos de desesperación por su presencia Es exactamente como Dios quiere que tú te sientas Dios quiere que te sientas desesperadamente Necesitado de Él Tus oraciones deben de estar acompañadas de fe para que logres ver la grande respuesta que Dios tiene Necesitas pasar más tiempo con Él, necesitas más tiempo en su presencia Necesitas un mayor estudio y conocimiento de la palabra de Dios Para que tú desees abrir tu vida y abrazar más fuerte a Jesús Y sentirlo a Él y sentir que Él te abraza Por eso les decía hoy, oh abraza a Jesús, siente a Jesús No es que yo no sentí nada Y si tú dices yo no sentí nada, yo te invito a que revises tu vida. Porque yo sí sentí hoy a mi Señor Jesús. Y yo dije yo no quiero soltarte Señor, yo no quiero. Hasta que no me bendigas, hasta que tu presencia no esté en mí, hasta que no me llenes de tu espíritu Señor. Yo no te suelto. Si en tu vida no hay esa desesperación, te invito a que revises tu vida. Él quiere que anheles su presencia. Él quiere que encuentres satisfacción en Él y en Él nada más. No encuentres satisfacción en las cosas de la vida. No porque las cosas de la vida, todo lo que los demás nos ofrecen sean, sea malo, sea bueno, no. Sino Él quiere que todo, todo Él te dé a ti todo. Y lo demás, como dice la palabra, viene por añadidura. El Señor quiere que camines cerca de Él, el Señor quiere aumentar tu fe y quiere aumentar el conocimiento de, de Él de, de, en ti, en su palabra, quiere que deposites todos tus anhelos y todos tus sueños en sus manos. Yo, yo te pregunto, ¿en qué estás confiando? Estás confiando en tu chequera, estás confiando en tu negocio, estás confiando en los clientes que tienes, estás confiando ¿en qué estás confiando? En lo que te dan tus papás, ¿en qué estás confiando, joven? O sea, ¿en qué estás confiando? En las buenas calificaciones que puedas sacar, si ya meto mejor cuchillo, o ¿no, doctora? ¿En qué estás confiando? En tu mente, en el conocimiento que tienes, en el conocimiento de la palabra. ¿En qué estás ¿Dónde estás basando? Mira, Él quiere... Que tú te centres en Él, deposites tus anhelos y sueños en sus manos, que solo lo mires a Él para satisfacer todas tus necesidades. Cuando tú hagas esto, entonces sabes qué va a pasar, entonces sabes qué va a pasar. Él va a abrir las ventanas de los cielos y te va a llenar de bendición y va a derramar sobre ti su presencia, ya que sabes que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero escúchame, si nada más eres un creyente. No vas a ver eso. Perdóname, está prometido ahí en la palabra, pero mientras tú no te relaciones con Dios, no lo vas a ver en tu vida. Y muchas veces queremos reclamar las promesas, decimos las promesas, es más, leemos las promesas, pero nuestra relación íntima con Él... Es la voluntad de Dios derramar sobre ti sus bendiciones, pero nunca vas a ser feliz hasta que hagamos de Dios la fuente de nuestra plenitud y la respuesta a nuestros anhelos. Escúchame, anota, lo voy a repetir otra vez. Nunca seremos felices hasta que hagamos de Dios la fuente de nuestra plenitud y la respuesta a nuestros anhelos. Si hay otra cosa que esté metiéndose ahí en medio, estás en faul. Debes y debemos depositar nuestras expectativas en el Señor y no en otra cosa o en personas. Mira, el Salmo 62, del 5 al 7, dice, ¡Oh, alma mía! ¡Oh, alma mía! ¿Qué le está diciendo el salmista? Se está hablando a, a él mismo, como dicen hoy los cómicos, ¿mi mismo? O sea, esta, eso es traducido es, ¡mi mismo! Sí, escúchame, mi mismo, escúchame, oh alma mía, reposa solo en Dios, Salmo 62 del 5 al 7, oh alma mía, reposa en mi chequera, en mi trabajo, reposa en lo que puedo tener, en mis ganancias, reposa en, en, en mi BMW que tengo, reposa en mi, o sea, ¿en qué reposa? Solo en Dios Porque de Él es mi esperanza Solo Él es mi roca y mi salvación Es mi alto refugio y no he movido Dios es mi salvación y mi gloria En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio ¿O no te gusta eso? Todos queremos, todos queremos aquí una mejor calidad de vida ¿Sí o no? Pero la estamos regando, nos estamos yendo como el mundo marca y creemos que una mejor calidad de vida es tener un mejor coche, una mejor casa, este, tal vez la esposa más guapa, este, los hijos más inteligentes que saquen puro 10. O sea, no sé, ¿no? La parte de la esposa guapa, esa ya se las gané yo. Está bien, eso podemos discutir después. Pero todos queremos una mejor calidad de vida. Todos queremos vivir esa vida abundante de la cual Jesús habló en Juan 10.10. 10. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Está hablando del diablo. Pero hablando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Y no solamente vida, sino para que la tengan en abundancia. O sea, Dios quiere darte en abundancia. Estas son las mañanitas Sí, despiértate Estas son las mañanitas Despiértate, escucha la palabra de Dios Qué bueno que cantaron las mañanitas Porque necesitas despertarte Mira mi oración hoy en la mañana cuando me levanté Señor destapa nuestros oídos Abre nuestros ojos que podamos entender Que todo depende De mi relación íntima contigo Todo depende de eso Y desesperadamente, créanmelo, desesperadamente hoy oraba eso, Señor, que mi vida, Señor, dependa 100% de ti, Señor. Queremos vivir una vida con propósito, ¿sí o no? Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero que además ah, pase por este mundo y no hice nada. Yo quiero vivir con la vida de propósito que Dios quiere para mi vida. Queremos crecer a una vida productiva y ¿sabes qué? Yo quiero aparte crecer en una vida apasionante en Dios. Pero cómo me apasiono de Dios Relacionándome con Él Mi Dios no es allá Un Dios que está en la galaxia perdida Izquierda, derecha, 25 cuadras para allá Y luego a la izquierda No, no está ahí mi Dios Mi Dios está aquí y mi relación está cerca con Él Mi Dios no está en una iglesia No está en este lugar Mi Dios vive en mí a través de su Espíritu Y necesito relacionarme con Él, necesito apasionarme en Él, queremos que, que, quiero ser y yo quiero que tú seas más que un simple sobreviviente en este mundo. Yo quiero que tú seas más que vencedor, porque la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces si tú estás viviendo circunstancias en tu vida, si tú te estás sintiendo angustiado, si no sabes cómo hacerle, yo te invito a que te relaciones con Dios. Yo te invito a que entres en una intimidad con Él Y que busques a Dios Como nunca antes lo has buscado En la forma que nunca antes lo has buscado Yo quiero vivir mi vida con propósito Yo quiero abundar en el amor de Dios Y sabes que también abundar En sus bendiciones Yo Quiero nadar en sus bendiciones Si ¿Sí o no queremos todo lo que Dios tiene para nosotros Yo quiero todo lo que Dios tiene. Este libro, esta palabra, préstame tu Biblia, esta palabra de Dios está llena de cosas preciosas para ti. Este libro no es un libro aburrido. Si se te hace aburrido, es porque no tienes una relación íntima con Dios. Porque cuando tienes una relación con Dios, esta palabra se vuelve vida y se vuelve pan y se vuelve agua para tu espíritu. Y mira, el día de hoy yo quiero lanzarte un reto. ¿Qué quieres ser, una Marta o una María? Que estemos llenos de Marías aquí. Sin ofender a las Martas. Marta María. Afanada, pero relacionada con el... Hay un punto aquí medular que tú y yo debemos alcanzar. Todos debemos alcanzar este punto para obtener los beneficios que hay en esa palabra. ¿Sabes cuál es ese punto medular? Tú y yo tenemos que relacionarnos con el Espíritu de Dios. ¿Sabes para qué? Para movernos en el poder de Dios. Y ese es el reto que hoy tiene Dios para tu vida Necesitas subir al siguiente nivel No Necesitas no nada más ser un, un creyente O un cristiano de domingo que viene y se sienta aquí Escucha la palabra y toda la semana es Un verdadero desastre tu semana Y llegas y vienes el domingo y quieres que En una sesión, en una conferencia Con cuatro canciones de alabanza O sea Dios te hable y te revele todo Perdóname pero así no es, es minuto a minuto de tu vida, segundo a segundo de tu vida, estarte relacionando con Él, estarte metiendo con Él. Sabes que para que te empieces a mover en el poder de Dios, mira nuestros mejores esfuerzos para hacer cambios en tu vida o en tus circunstancias no sirven, nunca dan resultado si tú lo quieres hacer por tus propias fuerzas mira te vas a estar dando de frente con la pared y no vas a poder avanzar porque no te estás moviendo como Dios quiere que te muevas en el poder de Él hay un solo poder en este mundo lo bastante grande para ayudarnos a levantarnos por encima de nosotros mismos y de las cosas difíciles y este poder que es, es el poder de Dios en tu vida y Dios quiere llevarte hoy a ese nuevo nivel de poder No nada más que te quedes ahí como estás. Ya sabes mucho de la palabra. A lo mejor ya eres un erudito de la palabra. Pero Dios quiere llevarte a ese siguiente nivel que te muevas en el poder de Dios. Escúchame, sin el poder de Dios nunca vas a superar tus limitaciones ni saldrás de la rutina. Porque el poder de Dios, cuando tú te mueves en el poder de Dios Te lleva de victoria en victoria Te lleva de gozo en gozo Te lleva a lugares donde nunca has estado Te lleva a ver cosas que nunca has visto Te lleva a escuchar cosas que nunca has escuchado Pero solamente es a través del poder de Dios No de venirte y sentarte aquí y escuchar y recibir Es día a día, es importante que vengas Es importante que nos juntemos todos Pero lo más importante es tu relación íntima con el Señor. Mira, sin el poder de Dios no vas a ser capaz de mantenerte firme frente a todo lo que se te opone. Si alguien te dijo que la vida de un creyente, de un cristiano, es una vida fácil, están equivocados, te mintieron. Es una vida llena de broncas, igual que todas la, la, la, la, las demás vidas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos A Dios de nuestra parte Y no solamente tenemos a Dios de nuestra parte Sino que tenemos su presencia viviendo en nosotros Escúchame, sin el poder de Dios Sin el poder del Espíritu Santo obrando en ti No te vas a librar de todas las cosas que te impiden moverte Hacia lo que Dios tiene para ti Escúchame, ¿escuchaste lo que dije? Tú puedes leer mucho, puedes orar mucho. Eso está bien y es una parte. Pero la parte que te falta es relacionarte con el poder de Dios. ¿Y sabes quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Necesitas librarte, escúchame, de todo aquello que te ata, te distrae y te limita y que te separa de lo que es mejor. ¿Qué le dijo Jesús a María? Ella está en lo que es mejor. ¿Y sabes qué? Nunca le será quitado. Yo quiero estar en lo que es mejor, no porque Marta estuviera haciendo cosas malas. Marta estaba atendiendo todas las cosas y tenía a Jesús en su casa. A ver, imagínate, a ver, imagínense ustedes que Jesús llegara a su casa, así físicamente así. A ver, tú te pareces a Jesús, ven Y te pareces a mi hermano también Imagínate Está guapo, ¿no? ¿Qué dices? Sí, claro que sí Imagínate que Jesús viene a tu casa ¿Qué harías? ¿Qué harías? O sea ¿Sabes qué yo haría? Yo estaría, perdón ¿eh? Yo estaría así No te suelto, no te suelto hasta que me bendigas. Y si me bendices, te vuelvo a agarrar para que me vuelvas a bendecir. Sí, yo estaría, Señor. Yo quiero estar contigo, Señor. Opa, a ver, a ver, me callo. ¿Qué me quieres decir? Gracias. Oh, lo recibo. Amén. <risas> ¿Sí, sí, ¿Sí me entiendes? Querías o te saldrías inmediatamente y le hablarías por teléfono a Domino's Pizza para que trajera unas pizzas y entonces te, te pusieras a, a poner ahí la mesa y quisieras poner tu mesa más elegante y tus mejores cubiertos y claro, está bien, ¿por qué no? es el rey de reyes y señor de señores, ¿no? pero ¿qué es mejor? o sea, que comamos con los dedos, no importa pero yo estoy aquí, mira, yo estoy aquí con él cerquita de él sintiendo su corazón sintiendo su aliento sintiendo sus palabras llenándome de él eso es lo mejor gracias Jesús gracias. lo que es mejor ¿sabes qué? ¿quieres tu libertad hoy? ¿quieres tener hoy esa libertad en la cual puedas moverte en el poder de Dios que no te limite nada ¿la quieres? Yo lo quiero Entonces sabes qué, Debes empezar a reconocer El poder del Espíritu Santo En tu vida Y debes de empezar A aceptar La persona del Espíritu Santo En tu vida Y no solamente a limitarlo A criticarlo o inclusive a negarlo Mira, muchos creyentes están estancados en sus vidas espirituales, están estancados en sus vidas normales, en sus relaciones, porque, ¿sabes qué? Niegan al Espíritu Santo. No, tú no puedes entrar. No, eso ya no es para hoy. No, es que los dones no existen. No es cierto, el Espíritu Santo, pues es ahí el, el, el IBM del cielo. Sí, ¿no? Y minimizan la tercera persona Espíritu Santo, perdón Pero no te estoy ofendiendo ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo tengo una relación personal Con mi Padre Celestial Con mi Señor Jesús Y con el Espíritu Santo Por eso le dije ahorita Perdón Espíritu Santo Porque es una persona Y no es una palomita ¿eh? No es una palomita Así se manifestó Y todos nos vamos con que es una palomita delicada. y que no. Sí, es cierto, hay que tener cuidado con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es poder. Es poder de Dios. Y el poder no viene en una palomita. El poder viene con un fuego consumidor en tu vida. Un fuego transformador en tu vida. Y eso es lo que tú necesitas para subir al siguiente nivel. Y a lo mejor probablemente tú digas, oye, yo ni siquiera estoy en ningún nivel. No importa, súbete al nivel del poder de Dios. Y todo lo demás se va a enderezar en tu vida Tienes que empezar a reconocer el poder del Espíritu Santo Escúchame, cuando tú y yo negamos los atributos del Espíritu Santo Vienes a ser, como dice en 2 Timoteo 3.5 Personas que tendrán apariencia de piedad Oh, sí Pero que niegan su eficacia Y aún te dice, a estos evita No evita Muñoz, sino evita de evitar No estés con ellos Entonces ¿Eres piadoso? ¿O eres una persona Que te estás moviendo En una relación íntima Con el Espíritu Santo Y hay fuego en tu vida Hay pasión en tu vida ¿Cómo eres? Escúchame bien Muchos cristianos Muchos creyentes Al negar el poder Del Espíritu Santo Te vuelves cristiano Profesional Que es un cristiano profesional. Te sabes muy bien el lenguaje cristiano. Te sabes muy bien el lenguaje evangelio. Gloria a Dios, hermanos y hermanito, claro que sí. Gloria a Dios. Bendecimos. ¿Qué tal? Y, y tenemos todo un argot, ¿no? Todo un lenguaje cristiano. Y si te aprendes el lenguaje ya la hiciste, porque todos van a decir: Oh, mira qué espiritual es. porque habla hablas? Y el Señor te bendiga. Sí o no? ¿No todos conocemos gente así. Pero no se trata de eso No se trata que tengamos un lenguaje cristiano Un lenguaje evangélico Con una labia superficial Tan bien preparada Que nos engaña Tan bien estudiada Que nos mantiene arriba Y somos santos y puros Y nadie nos puede tocar ¿Sí o no? Yo conozco mucha gente así Y mira, no los critico Pero ¿sabes qué? Dios no nos ha llamado eso Porque cuando tú eres eso Cuando tú en vez de estar en una relación íntima con el Señor, entonces te vuelves todo espectáculo y nada de corazón. Te vuelves todo corrección, pero nada de amor. Te vuelves todo juicio, mira, ya viste, ya viste, ya viste, y no hizo, y sí hizo, y mira, mira, y nada de misericordia. Tienes tanta confianza en ti, en tu religiosidad, y no tienes nada de humildad. Y das mucha palabra, pero no lloras con los que lloran. No ríes con los que ríen. Y mira, yo no quiero que tú y yo vivamos como creyentes, como creyentes en Dios, mediocres, sin poder, sin esperanza. Sino yo quiero ser transformado como Él quiere que yo sea. Mira, ¿cómo nos vamos a levantar tú y yo de nuestras limitaciones para convertirnos en lo que Dios desea que seamos? ¿Y sabes qué desea Dios? Que seamos instrumentos suyos para alcanzar el mundo. Dios quiere que conozcamos este poder que levantó a Jesús de los muertos. Y que le sentó este poder a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Sobre todo principado, señorío y potestad. Acompáñame a Efesios 1, 17 al 21. Vamos, búscalo rápido ahí Efesios 1, 17 al 21. ¿Ya lo tienes ahí? Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuál fue la palabra que nos dio Margarita ahorita? que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos. Y fíjate lo que dice aquí, habiendo sido iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la esperanza a que nos ha llamado, cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y fíjate el 19, y cuál la inmesurable, o sea, no tiene medida, Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme, Fíjate bien y subráyalo a la operación del dominio de su fuerza Inmesurable grandeza de su poder y la operación del dominio de su fuerza ¿No te gusta eso? A ver qué circunstancia en tu vida tienes enfrente ahorita que no te deja ¿Tú crees que esa circunstancia en tu vida va a poder con la inmesurable grandeza de su poder y la operación del dominio de su fuerza? Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado no solo en esta edad sino también en la venidera. ¿No te gusta eso? El poder, la grandeza de su poder. Dios quiere que veamos... Que no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Primera de Corintios 2.12 dice Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo Sino el Espíritu con mayúscula O sea, está hablando del Espíritu de Dios Que procede de Dios Para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado Gratuitamente Gratuitamente Esa es primera de Corintios 2.12. La única forma en que tú y yo podemos ver y comprender la forma en que el poder de Dios o la forma en que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros es a través de que tú pidas al Espíritu de Dios que te enseñe ya que Él está aquí para enseñarnos todas las cosas. ¿Sí? Otra vez. La única forma en que tú y yo podemos ver y comprender la forma en que el poder de Dios o el Espíritu Santo va a trabajar en ti, es a través de que tú le pidas al Espíritu de Dios que te enseñe. Ya que Él está aquí para enseñarnos todas las cosas. Él te va a convencer, Él te va a instruir y Él te va a dirigir. Juan 14, 26, hablando Jesús. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. ¿No te gusta eso? A mí me encanta. Yo cuando cuando cuando, cuando entendí esto, yo le empecé a decir, Espíritu Santo, yo solo sé que no sé nada. Si algo tengo de conocimiento de tu palabra, si algo tengo de, de, de, de relación contigo, yo solo sé que no sé nada, por favor enséñame tú, reenseñame tú, cámbiame el cassette, Señor, cámbiame el chip o cámbiame el que hay uno ya de chip, yo soy de cassette, cámbiame el cassette, Señor, reenseñame por favor, Espíritu Santo, pero sabes qué. Para que tú le puedas decir así al Espíritu Santo Para que tú puedas decirle Espíritu Santo enséñame Tú debes de tener una relación con Él Y mi pregunta es ¿Tú tienes una relación con el Espíritu de Dios? ¿O has nada más escuchado Que ahí está el Espíritu de Dios? Lo tratas como un ente Ahí una energía que fluye Y va, va, va Una buena vibra El Espíritu Santo no es una buena vibra. Es todo lo bueno de Dios para nosotros. Antes de que tú le pidas al Espíritu Santo que te enseñe, debes reconocer la obra del Espíritu Santo y debes invitarlo a que trabaje con libertad en tu vida. Oye, pero si yo ya le pedías a Jesús que viviera en ti, sí, qué bueno. Y recibiste salvación por gracia, no tuviste que hacer nada. Y Jesús vive en tu corazón. Pero el Espíritu Santo también vive en ti y debes de invitarlo a que opere con toda la plenitud de su poder en tu vida. A que trabaje con libertad en tu vida. Solo puedes entrar en el poder del Espíritu Santo de Dios si has recibido a Jesús como salvador. Efesios 3.19 nos dice Y de conocer el amor de Cristo Que sobrepasa todo entendimiento O sea primero tienes que conocer El amor de Cristo, primero tienes que venir A ese arrepentimiento, primero tienes que decir Señor sí la riegué Señor Perdóname Señor yo sé que soy pecador Te recibo Señor en mi corazón Vive en mí Señor, lava mis pecados Y después dice Para que así seáis llenos De toda la plenitud De Dios Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder está actuando en ti? ¿Qué poder está actuando en ti? No me digan el Espíritu Santo. Porque mira, si, si, si estuviera operando el poder del Espíritu Santo, tu vida sería otra. Hoy es el día en el cual tú le vas a decir Espíritu Santo, toma libertad de mi vida Opera como tú quieras Señor Porque yo, yo, mira, o sea Dios me estaba, cuando estaba dando esto decía yo Señor ¿Cuántos de nosotros no te damos la libertad Espíritu Santo en nuestras vidas? Perdónanos Porque te limitamos Y decimos no, no, esto no Esto no, esto no y esto no Porque qué tal, no, esto esto no esto A mí me enseñaron que esto no Él hace las cosas más abundantemente A través del poder Que actúa en nosotros ¿Qué poder está actuando en ti? Yo quiero decirte El, el Espíritu Santo quiere actuar Más abundantemente en tu vida Quiere actuar a través de ese poder Que Él tiene quiere, Es el poder Dice dice en Génesis que se movía Sobre la faz de las aguas Y cuando Jesús dijo Sea la luz ¿Sabes sabes con qué poder se hizo la luz? Con el poder del Espíritu Santo Jesús es el verbo, Él emitió la palabra y por la palabra emitida de Jesús, el Espíritu Santo creó la luz y creó esta tierra y te creó a ti. ¿Qué poder está actuando en ti? ¿Es debido al Espíritu Santo actuando en nosotros o su poder actuando en nosotros que puede hacer nuestra vida más de lo que alguna vez tú y yo Podamos pedir Ser lleno del Espíritu Santo No es algo que ocurre en contra de tu voluntad ¿Escuchaste eso? Ese poder Del Espíritu Santo Ese poder que levantó a Jesús de los muertos Y lo sentó a la diestra del Padre Ese poder no puede Operar en tu vida si tú no le Invitas, si tú no lo dejas No va a ser nada en contra De tu voluntad Recibir el don De la plenitud del Espíritu Santo Recibir el poder del Espíritu Santo Es algo que tú y yo debemos estar Dispuestos a hacer, es algo que debemos Desear y es algo que debemos Pedir Pedir Lucas 11.13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿Dará reglas? ¿Dará limitaciones? ¿Dará qué? Dará el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Tú le has pedido al Espíritu? Has pedido al Padre, Padre en el nombre de Jesús, derrama la plenitud de tu Espíritu en mí. Espíritu Santo precioso, derrámate en mi vida, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Se lo has pedido al Espíritu Santo? No es que se lo he pedido a Dios, a, al Padre, a Jesús, pero ¿se lo has pedido al Espíritu? Recuerda es una persona o el Espíritu Santo va a esperar a que le llegue el email del Padre para que entonces ya venga hacia ti así te gustaría que operaran las cosas que te vayas enterando por otro lado mira si nosotros que somos malos dice la palabra damos buenas cosas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que lo pidamos tú y yo podemos elegir si recibimos la plenitud o no recibimos la plenitud del Espíritu Santo debemos pedirle a Dios que nos dé la plenitud del Espíritu Santo mira hoy es un día crucial en tu vida hoy es un día crucial en mi vida yo no sé por qué estás aquí tal vez no deberías haber estado aquí Tal vez tenías negocios que atender, pero hoy estás aquí, porque Dios te quiere decir que necesitas subir al siguiente nivel, necesitan subir al siguiente nivel, necesitas estar en el siguiente nivel y es en la plenitud del poder del Espíritu de Dios. Mira lo que yo te pido hoy nada más es, es esto Reflexiona, reconoce al Espíritu Santo como una persona Reconoce al Espíritu Santo que es el poder de Dios Y pídele que te llene con su, con su presencia A fin de que Él te dé el poder de moverte hacia todo lo que Dios tiene para ti Mira mi ruego hacia ti es ese Pídele al Espíritu Santo que te llene con su plenitud Y así vas a salir de ese estancamiento, de ese encharcamiento, de ese pozo donde no puedes salir. Es que yo he creído, es que tengo 50 años creyendo, es que he escuchado mucha palabra. Pues si sí, esa palabra está muerta en ti porque no está vivificada por el poder de la plenitud del Espíritu Santo. Y te secas y la letra te mata. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con en vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del espíritu. Más bien sed llenos del espíritu. Mira, tu vida, tu vida se está moviendo en un letargo espiritual. Tú escoges qué quieres ser una Marta o una María. Yo escogo ser María, yo quiero estar a los pies de Jesús, yo quiero ser lleno con la plenitud del Espíritu de Dios. Yo no quiero estar o sea, fuera de su presencia, yo no quiero mover ni un ápice, no quiero mover como Moisés decía Señor, si tu presencia no va delante de mí, yo no me muevo. Y cuántas veces nosotros nos movemos y cometemos tonterías por movernos y no esperar, por no escuchar la voz del Señor. Porque estamos, pide, pide, pide, pide. Y te desesperas y vas y haces cosas. Y pum. Pero qué tal si tú tienes una relación personal con el Espíritu de Dios. Yo sé que tienen una relación personal con Jesús. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ahora yo te estoy retando a que tengas una relación personal con el Espíritu Santo. Mira, si este cuerpo, si esta iglesia se mete a relacionarse íntimamente con el Espíritu Santo mira van a hacer otras cosas van a hacer van, ves todas esas sillas vacías bueno, se van a llenar es más van a estar ahí afuera la gente va a estar corriendo a la presencia del Espíritu Santo la gente se te va a acercar a ti ¿qué tienes? oye ¿cómo le haces para que te vaya también? oye oye, no importa fíjate está la crisis y ve tú tienes una cara que brilla una cara o sea ¿qué, qué, qué te pasa? es la presencia del Espíritu Santo en mi vida Pablo dice somos templo Del Espíritu Santo Y a veces somos templos Horribles Somos templo Dormidos Con nuestras puertas cerradas Y no dejamos que se mueva El Espíritu Santo Cierra tus ojos por favor Yo te ruego hoy Que reconozcas al Espíritu Santo Como una persona Yo te ruego hoy Que reconozcas el poder de Dios Y el poder de Dios es el Espíritu Santo Y yo te ruego hoy Que le pidas Al Espíritu Santo Que te llene hoy Que la plenitud Del poder de Dios Sea manifestado En tu vida Mira no hay otra forma En la cual puedas cambiar Yo te reto A que pruebes Este siguiente nivel De relación No te quedes nada más En un estancamiento De, de, de oraciones y, y, y de palabra Y Si no entra en ese nuevo nivel De relación íntima Con el Espíritu Santo Espíritu Santo Señor empieza a descender Hoy aquí Señor Empieza a tocar los corazones Espíritu Santo Empieza a traer tú En, en, en, en los corazones Señor esa convicción, esa hambre y sed de ti Señor esa hambre y sed que duele Señor de desesperación por tu presencia Señor, que no puedan moverse Señor, que no puedan dormir inclusive Señor, desesperados por tu presencia Señor yo quiero Señor estar desesperadamente ansioso por ti Señor que si tengo que tener alguna ansiedad en mi vida sea por ti Señor si tengan que tener alguna desesperación sea porque quiero más de ti Señor si mi vida se siente vacía es porque necesito más de ti Señor y mira yo te invito a que, a que si tú quieres hoy hacer un compromiso con el Espíritu de Dios te pongas de pie si no quieres no te pongas de pie no va a pasar nada no va a pasar nada y vas a seguir viviendo igual Pero hoy te está haciendo un llamado de amor, el Espíritu Santo. Te está haciendo un llamado de amor. ¿Sabes qué? Te necesito, te anhelo, te deseo. Quiero abrarte, quiero abrazarte, quiero, quiero tocarte, quiero llenarte, quiero que mi plenitud te llene. Hoy el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo, ven hijo mío, yo quiero tener una relación contigo. Tienes una relación con el Padre y con, con Jesús, gracias a Dios. Pero quiero relacionarme también contigo Y el Espíritu Santo te está diciendo Aquí yo estoy a la puerta Yo estoy a la puerta Abre tu puerta de tu corazón y eh, Yo te invito a que le empieces a pedir al Espíritu Santo Que, que, que te empiece a llenar eh, no, no limites el poder del Espíritu Santo No seas una Marta que está afanada sé una María que está a los pies de Jesús sé una María que está recibiendo ahí La palabra, está escuchando Y está recibiendo lo mejor Lo mejor para tu vida Recibe hoy en el nombre de Jesús Lo mejor para tu vida Empieza a recibirlo ahí Vamos no seas pasivo Un apasionado es, es, Hace todo Por llegar a su amado A su amada Vamos no seas pasivo Empieza a decirle ahí al Señor Empieza a clamar al Señor Empieza a decirle Señor yo quiero Yo quiero de ti Yo quiero esa plenitud Yo quiero Señor de ti Empieza a decirle ahí en ese Es personal entiéndemelo Es personal Yo no lo puedo hacer por ti Tú tienes que decírselo Tú tienes que hablar con el Espíritu Santo Tú tienes que recibir esa plenitud Tú tienes que pedirle Pídele Y sabes qué. Él va a venir y va a ser morada contigo Él va a ser su tabernáculo contigo Él va a ser habitación contigo Porque tú eres el templo del Espíritu Santo Empieza a relacionarte con Él Vamos, abre tu boca en oración Vamos, recibe en el nombre de Jesús Recibe hoy el poder del Espíritu Santo Recibe la plenitud del Espíritu Santo Recibelo en el nombre de Jesús Recibelo hoy es un día de cambio, hoy es un día de transformación, es un día donde tú no vas a salir igual de aquí porque la plenitud, el poder del Espíritu de Dios está operando en ti dile necesito de ti Señor necesito de ti Espíritu amado, amado empieza a hablarle palabras de amor al Espíritu Santo, empieza a relacionarte con Él, empieza a tener intimidad con Él, una intimidad que te va a llevar a un nuevo nivel de poder y autoridad, a un nuevo nivel de victoria, más que vencer Así lo dice la palabra Y la plenitud del poder de Dios Está en ti por el poder del Espíritu Santo Por la presencia del Espíritu Santo Señor yo declaro en el nombre de Jesús El poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Sellando, llenando hoy En el nombre de Jesús cada vida Señor yo llevo a cada persona que está aquí Yo llevo a esta iglesia Al siguiente nivel Señor En el nombre de Jesús Yo declaro recibe hoy En el nombre de Jesús Recibe hoy más de Él Recibe recibe la plenitud del Espíritu Santo hoy en tu vida recibelo hoy vamos no seas pasivo enamórate de Él, agárrate de Él el Espíritu está empezando a pasearse aquí en, en, en cada silla en cada fila, Empieza a agarrar de Él y dile Señor no te suelto Espíritu no te suelto Espíritu